Me estás volviendo loco tu forma de actuar Te pasas lastimando mi corazoncito Sabiendo que te adoro como a nadie más Me estás volviendo loco con tus caprichitos Me estás volviendo loco tu forma de actuar Te pasas lastimando mi corazoncito Sabiendo que te adoro como a nadie más De pelearme como niño ja aprovecha los momentos en tratar de amarme un poco más caprichosa piensa muy bien lo que estás haciendo porque yo no lo merezco y tú sabes bien que eso es verdad tus caprichos me van me van a matar tus caprichos me van me van a matar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 como un niño y aprovecha los momentos en tratar de amarme un poco más caprichosa Piensa muy bien lo que te haciendo porque yo no lo merezco y tú sabes bien que eso es verdad Los caprichos me van me van a matar Los caprichos me van me van a matar Los caprichos me van, me van a matar. Hola maestro, ¿cómo estamos? Muy bien, buenas tardes. Aquí andamos este toreando a los huracanes. Que, el huracán Ramírez, no. El que está ahorita parece muy fuerte es el del huracán Milton. Si no me equivoco y parece que dicen que tiene una categoría tremenda y es, es después llegar a la Florida ojalá que no, ojalá que se degrade pero o sea, como dicen, está duro está difícil se está poniendo complicada la cosa sí, de, de, hecho, de hecho en Yucatán no, no pegó como tal, pero los remanentes del huracán causaron muchos estragos entonces hay un, un problema de cambio climático aunque mucha gente sobre todo políticos lo niegan en el caso del candidato a la presidencia en Estados Unidos Donald Trump él siempre ha manifestado de que de que eso no es cierto, ¿no? Pero bueno, pues el tipo es un ignorante. Que se puede esperar, ¿no? Y los que votan por él pues tantito peor. Uh, <laughs> bueno. Un salu saludo. Un saludo hasta Vanguardia Suecia. Ya están dormidos, pero ellos nos escuchan en en, en el por, por el, el, el spot, el podcast, de sí, <laughs> Ya están dormidos y están malitos, aparte de todo. Maestro. Sí, es que están los cambios, parece que ya ya están haciendo un poquito de frío. Un poquito. Y hielo. Un poquito, todavía no hay, bueno, ahí donde están ellos todavía no hay hielo, pero ya se empiezan a sentir los, mm. los cambios y eso de salir recién bañado a veces no es tan bueno, entonces pues ni hablar. Uh -huh. Y aquí, aquí nos a, mandamos saludos. A señor Sergio Fon que anda por ahí ar armando... ¿Una laraca? A poco, no, y ahorita, <risa> ahorita va a empezar a hacer ruiditos, ruiditos en la cafetera, si no ah, me equivoco sí. Pero bueno, eh, de, gracias a Juanito que hace magia como cada martes Gracias a los que nos prestan sus oídos todos los martes, que les es posible el horario A los que nos escuchan ya en retransmisión también, muchísimas gracias O en el podcast, o en que me piden el, el programa, muchísimas gracias por eso, por estar al pendiente Y hoy le mandamos saludos a la clase de martes, porque hoy nos toca, ya casi todos confirmaron su asistencia para sí. bueno, hoy. Estamos esperando a que llegue la chica del staff, a ver si no se tarda mucho. Staff no vino, no vino, <risa> a en el pipirín, pipirín para, los, para las nuevas generaciones es comer, eh. Ay, <risa> ah, me hiciste que me acordara que es un cuaco, que es un, un cuaco que con un nuestro. Un cuaco, pues un caballo. <risa> que alguna o sea, alguien no sabía que era un cuaco yo me quedo sorprendido de que hay generaciones nuevas que utilizas palabras que para ti son comunes y ellos no saben qué significan como cuaco bueno pero es que puede ser que para nosotros también a esa edad haya habido palabras que no conocíamos ¿no? creo que es como un, un ciclo todo ¿Y ¿qué es pipirí? ¿qué es pipirí? pues comer vengase a sentar señor y luego, y luego había una palabra que sean un kirrín ¿qué es eso? dormirte una siesta Ándale, uh -huh. ah, eso no me la sabía. Uh -huh. Con K o con Cu. Con -cu? Oh, ya no ah, no un co Ah, o, co o un Coyotito. Al Coyotito sí lo conozco, <risa> eso sí. Me da mucha risa que la gente diga así, pero bueno. Pues habiendo mandado los saludos, maestro. El día de hoy eh, les traje un música, pura música, de un grupo que se llama Jimmy y su combo negro. Uh -huh es eh, chistosamente es cumbia argentina colombiana tiene ahí un, un toque bueno ya escuchamos la primera canción y si te fijas sí se asemeja mucho a lo que conocemos o hemos estado poniendo como música eh, colombiana uh -huh. pero es hecha por un argentino que chistosamente nunca había visitado colombia pero él siempre decía que sentía que tenía el corazón colombiana. Se está bien cerquitas, no sé por qué no va. Pues yo me imagino que el recurso no le alcanza. Ah, no, no, no le alcanza el varo. Pues yo me imagino, pero bueno, mira, te platico. Jimmy y su Combo Negro es una agrupación de Colombia, de Argentina y Colombia. Por eso que te menciono del corazón y ellos tocan pura cumbia argentina. Se formaron en el 2001 en Buenos Aires bajo el liderazgo de Jimmy Nogueira, que es el vocalista principal. Eh, él, después de varias décadas de haber estado como DJ, decidió debutar en la escena musical como intérprete de música tropical. Vamos, él mucho tiempo había estado ya tocando en un lugar que a ti te encanta, que se llama eh, trombo Ah, Tromboranga, no Tropitango Tropitango, Ay, no, Tromboranga es el grupo <risa> Perdón, ok, él fue como 20 años El DJ principal de ese lugar El Tropitango Ajá. Y de repente dijo, creo que me hace falta algo Pero ya te lo contaré más adelante eh, Él decide eh, hacer este grupo Entrar como cantante a la escena musical Tropical Y eh, participa con él su esposa como corista y años después se incorpora a su hijo también. Entonces ya es completamente un grupo familiar, ¿no? Eh, los primeros años él fue visto en Argentina como una de las novedades más atractivas en la industria tropical. Eh, por lo que te decía que él siempre había estado. Eh, en un en, pues en ese entonces que eran eh, mezcladoras, mezcladoras llamaban, sí. ¿sí? Eh, siempre había estado ahí y era alguien muy exitoso de hecho la gente que iba a bailar a este lugar ya llegaba y así de compas lo saludaba ya todo el mundo lo conocía no pero pues te digo de repente él dice necesito hacer otra cosa y se despide de, de esto de estar poniendo música ya grabada y él fue uno de los que Eh, así como Joyce que de repente nos trae cantantes que nosotros no conocemos y, y ella los pone en todos los lugares a donde va a hacer sus mezclas ah pues él hizo algo muy parecido entonces eh, Argentina o esta parte de Argentina tuvo la oportunidad de conocer a mucha gente gracias a lo que él hacía hasta la cumbia mexicana me supongo pues yo creo que sí, porque no de hecho sí, sí en un ratito te voy a decir quiénes eran como sus íconos uno era el que hizo la sonora dinamita ajá uh -huh. Eh, mucho Mucho Ajá, Ajá, exactamente Pero bueno, ok eh, Jimmy y su combo negro se conformó a principios del siglo XXI En esta época Jimmy tenía ya una amplia experiencia como DJ Había trabajado por más, ah, de tres, fíjate, me equivoqué, por más de tres décadas en diferentes discotecas de la zona norte de Buenos Aires. Primero en los 70 y tocaba pura música de rock. Mm. Ahí me acordé de ti, que tú dices que todos los rockeros nos convertimos en... Sí, pues es que nos va a la raíz, vámonos. Ajá. Dice, de los 80 en adelante, como DJ de música tropical, fueron años en los que se hizo famoso entre los bailadores, Colocaba discos de cumbia y otros ritmos populares caribeños bailables que nadie más tenía, uh -huh. exactamente como yo. Tenía esos vinilos. Exactamente. En el 2021, fíjate qué interesante, a los 56 años de edad... Él sintió que le faltaba algo por hacer Había pasado la mayor parte de su vida En el mundo del entretenimiento Pero nunca había cantado como solista Digo, habemos algunos Que podemos Ajá. pasar toda la vida Porque no tenemos voz Canto bien gachito. Para ser ni solista, ni corista Ni nada, ¿no? Eh, de pronto él entendió que cantar Era una actividad que tenía Pendiente y que ya me cambiaron de micro okay. Ándele, Juanito Ok, dice, cuando él descubrió que quería comenzar a cantar, estaba con su esposa. Ella lo apoyó para concretar esta decisión. Obviamente, pues ya sabía que uh -huh. cantaba, ¿no? Eh, y más adelante, su hijo también se incorporó al grupo. Así que, pues eso es como, como la parte principal de este, la historia principal. Así que... Vamos a escuchar una cancioncita más porque pues mucha plática y nada de música. Vamos a escuchar. Combo negro. Ajá. Vamos a escuchar una canción que se llama El Negro más Cumbiero. Vamos a ver si a ver. les gusta. Pónganse a bailar. El Negro no puede. el negro más cumbiero. porque baila esta cumbia, porque baila esta cumbia. Por todos lados la voy llevando pa' que bailen los negros. acopaste de mi cumbia, a de mi cumbia. Y los negros siempre con las palmas ¿Qué tal, maestro? Muy bien. ¿Le gustó o no le gustó? Se nota. ¿Qué te encuentras? Toda Viguero. la cumbia. Exactamente, la cumbia villera. <coughs> Fíjate que... Ah, mira, ya me habían dicho que me, me escuchaba poquito bajito. Le vamos a mandar saludos a Patty. Ya me cambiaron el micro, Patty. ya dime si me escucho mejor o no. Eh, le vamos a mandar saludos a Patty de Capturando Esencias, que está por venir con nosotros, solamente que se enfermó <coughs> poquito Ay, no puede de ser. dengue. Dengue. Ajá. Fíjate que... Ahorita es lo que anda de moda. Fenómeno... Eh, eh, eh, había unas personas de la Secretaría de Salud que estaban trastando por las casas y le hicimos el comentario de que pues, había mucho dengue y, y no habían fumigado como en otras ocasiones. Es muy extraño que ella comentaba que pues, no, no habían fumigado porque tenía que ver con algo del gobierno federal. Yo dije, ¿qué? O sea, no sé si ellos les den esa instrucción de que le digan a las personas de que... No fumigan, que porque las instrucciones vienen directamente del gobierno federal, eso es una vil mentira. Pues ellos, eh, yo cuando platiqué con ella decía que lo que pasa es que no estaban fumigando porque la gente, en bueno, aparte de lo del gobierno federal, que porque la gente se va a los a las instancias médicas particulares en lugar de ir al seguro y que no se reportan esos casos y que únicamente el seguro y yo le decía pero cómo o sea es que esto no es una gripa o sea se supone que les deben de exigir sean particulares o no Eh, que les reporten todos estos casos, porque pues puedes tener una cuadra llena de dengue donde solamente fuimos al particular por lo de la atención rápida. Y dijo ella, pues sí, pero es que no, la gente debe ir al seguro. Digo, no, no. de por si sí te sientes del coco, todavía eres... vas al seguro, está peor. ¿Quién sea el secretario de, de, Con la, todo el respeto, de, de No sé quién el sea seguro. el secretario aquí de salud, ni los epidemiólogos, pero el problema eh, incluso de, del dengue es estacional. Entonces, no se necesita ser médico epidemio, epidemiólogo para para saber que en esta época tienes que fumigar para evitar un problema de salud pública, como es el dengue, que la verdad, yo conozco muchas personas que lo han padecido en la casa, lo padeció nuestro hijo Diego, y, es, y siguen sin fumigar, ¿eh? Sí, o sea, no tristemente. Sé, yo pienso que nos tenemos que comendar a la Virgen de Guadalupe, no sé. <risa> no sé, pero déjame mandar la liga. Mm. Alguien que quiere escuchar. Siga platicando, maestro. Ah, bueno, entonces, ¿qué vamos en el sistema de salud? Bueno, eh, tenemos un gran problema y tengo, eh, tenemos muchos casos. A uh, Víctor Barrio Chico también nos lo tumbó. Ay, sí, saludos, Barrio Chico. Incluso como que se retrasó la producción de chelas, pero no se desesperen. Ya dijo Víctor que se van a regularizar. Psss. Es que los, los aficionados a las chelas de Barrio Chico este, ya casi, porque Víctor ya se nos recuperó, parece que sí le dio con todo. Pero con ya saben, sí. Y ahorita nuestro compañero la fotógrafa también, de Ave María Purísima. Sí, la verdad es que te digo, es como que lo que anda de moda ahorita, no sé, pero... Sí, pues pero, es una moda muy fea. Sí, te digo te digo que te, las autoridades saben que es estacional lo del, lo del dengue, entonces no necesitan andar con, consultando a las personas, tienen que abocarse sí. a combatir el, el problema. La verdad es que sí, porque a mí me dio hace que como cuatro años, ah. más o menos... Y ya era algo que tú sabías que era común. Uh -huh. Entonces, eh... ay, también Dani está malito. Sí, Dani. También nuestro... le mandimos, le mandamos saludos. Yo conocemos muchas personas. Sí, con dengue. Eh, y fíjate, me, me daba risa porque Dani me dijo el lunes que estaba malito, ayer, y me dice. Es que, eh, eh, por favor, llénate toda de repelente, le digo es que malditos zancudos, parece que están enfermos de la nariz porque te pones repelente y de todas ya formas te pica, ya evolucionaron te lo juro que sí, a mí me ha tocado y me toca en la clase de los abuelos que llegamos y ese salón está lleno de zancudos y yo me pongo y de todas maneras los traes ahí pegaditos ¿no? entonces no creo que no funciona tanto, pero bueno Ya, si nos toca, pues nos tocará que nos dé, hay que cuidarnos. Como recomendación especial, agua de coco licuada con piña en el refrigerador muy helada y te estás tomando un vasito cada hora y es vida, te lo juro que es Es que vida. llegas a la clase de los abuelos y dicen los moscos, ya llegó el bufete. <risa> Ay, maestro, qué feo, ¿eh? Uh -huh. Ok, le, le mandamos saludos a, a Víctor, espero que nos esté escuchando. Le mando saludos a Barrio. Chico, ¿cómo extraño esa agua rosita, Víctor? Me voy a portar bien toda la semana. Esa agüita que ataranta. A ver si... No, hasta eso que no. A ver si ya me llevan este, este fin de semana. Es una bebida a base de ginebra. Tiene notas, como dice Víctor, notas de, fl de flores, notas sí. de qué. De pétalos de rosa, creo. Sí, y si tiene no notas. Como... Y tiene un saborcito como a cereza. Como una más... ah, cosa sí. deliciosa. Claro, tiene CBD también. sí. Sí, tiene notas que lo notas. <risa> no hay que ocultarlo. <risa> no. Oye, pues sigamos con esto. Fíjate que Jimmy y su combo negro interpretan música tropical, en especial cumbia argentina, como ya lo pudimos escuchar, Arbilleros. ¿no? La verdad es que te vas completo a la villera. Eh, pero incluye también en cada nota un fuerte ritmo de cumbia colombiana. Para el, líder de, para el líder del grupo, su gran influencia musical fue su padre, que era un músico de origen brasileño. También fue influido por varios grupos y exponentes de la cumbia colombiana, entre otros el famoso acordeonista y cantautor colombiano, me declaro su fan, Aniceto Molina. Molina. Pero también del músico Lucho Argaín, que decíamos que él fue el fundador de la sonora dinamita. Ahora existen como 84 mil sonoras dinamitas y tocan sonora, todas en diferentes sonora, lugares. Mamita, <ríe> eh, ellos llegaron a ser... Eh, en un momento dado, los máximos referentes de la cumbia colombiana que tenían en Argentina. Eran los más populares que se escuchaban en ese momento, ¿no? Eh... ¿Quieres escuchar una canción más o te sigo platicando? Sí, te me, hice acordar, me hice acordar de la Sonora de la santanera, que también hay como 20, ¿no? Pues <risa> es que es chistoso, pero luego se empiezan a pelear entre ellos y bueno, yo y me llamo la verdadera llevo una, y la de fulanita de tal. Que taz. yo creo que ahí lo más importante son las voces. Sí. La verdad, o sea, es como, no sé, que me pones a la Delio Valdés otro y dices, no, pues ya no es la Delio, ¿no? Pero todavía sea, yo... 20 Delio Valdés. Ay, espero que no. <risa> Ah. Ok, ¿Qué, te, ¿qué hacemos? Te platico musiquita. Échale música. Ok, vez. entonces vamos a escuchar, hablando de que estamos aquí entre negros y todo esto, vamos a escuchar la morena. Ándale. Vámonos. ¡Dime su Te traigo a esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena, para que bailes conmigo. Para que bailes te digo, sabiendo que soy tu amigo. Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero, si sabes que hay que yo te quiero que yo te quiero y si sabes que por ti sufro y si sabes que por ti muero y si sabes que yo te quiero que yo te quiero que yo te quiero te traigo esta cumbia morena te traigo esta cumbia morena para que bailes con conmigo Bailé te digo, sabiendo que soy tu amigo. Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero, si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero. Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero, si sabes que yo te quiero. Al maestro? Muy bien. ¿Le gustó la morena o sí. no? Sí. Aquí estamos platicando que los moscos ya son resistentes, ya son, o sea, son bravos. La verdad. Ah, y es que ya no hay casi, antes era muy común que veían muchas ranas y sapos en épocas de lluvias. No, pues, ¿dónde, Y, y pues eran lo, eran lo que los equilibraba porque pues ellos se aventaban en un festín con los moscos. Yo, sí. Pero ahora, pues, no, pues, las ranitas y los sapos así pues, es que cambian. Nomás los anfibios. Y la civilización, ¿no? Porque... Pegas a... el grito si te encuentras una rana, un sapo. Ay, guácala, todavía dice, no <ríe> sí. Chiquitos son hermosos, ya cuando están grandes es así como de ah de hecho con nosotros cuando nadamos los Domingos allá con en, Encontramos en la alberca En el centenario andan unas ranitas así nadando con nosotros A veces algunas andan nadando de muertito Por pero... las vacas y ya <risa> Pero bueno, ahí andan Sí, pero unas ranas pequeñas, pues la verdad preciosas Sí, la verdad es que sí y, y fíjate, es muy bonito porque las ves nadar Y es una maravilla porque Ves como, bueno, la gente que sabe Nadar y que sabe cuál es el estilo De, de pecho, de rana Sí, para toda eh, la rana. Tú sabes, o sea, tú ves a la ranita así chiquitita Y hace sus bracitos y sus todas sus extremidades, las flexionan y luego se estiran y se ven tan hermosas porque quedan completamente sí. estiradas. Entonces hecho, se ven todas cómo bonitas. los copiamos ese estilo. De sí, la claro. Lana. Y es mi estilo, por eso sí. me gustan tanto. Pues mira, te sigo platicando. Jimmy y su combo negro es producto de una gran pasión. Surgió del amor y del respeto que su director y fundador ha sentido siempre por la música colombiana. Argentino de nacimiento, sin saber, sin, sin haber estado nunca en Colombia, Jimmy logró conocer mucho de la cumbia colombiana. Se acercó a esos alegres ritmos caribeños desde muy joven, teniendo luego la oportunidad de profundizar. Esto lo hizo mientras fue DJ, ¿no? Pues es, imagínate qué padre que tienes la oportunidad de conseguir tantos discos de tantos lugares, ¿no? Y compartirlo, aparte sí. de todo. Y que te paguen. Y que te paguen aparte de todo Hace años, ¿te acuerdas? Eh, bueno, la primera vez que me llevaste a conocer El Tianguis del Chopo, ahí en uh -huh. Ciudad de México Ellos hacían mucho esa parte, ¿no? En ese entonces eran cassettes sí. Ya no eran este, solamente sí. vinilos Vinilos. Pero ellos hacían Yo así conocí, se me fue ahorita El grupo se llama Los Tres uh -huh. Algo así, hay un grupo, ¿no? Y, y en Chile ajá, Y yo ahí los conocí <coughs> por medio de ese cassette, me encantó Por ahí lo tengo todavía Dice, desde mucho antes de formar el combo soñaba con estar en Colombia cantando, contando, perdón, con no, cantando en la costa del Pacífico. Estaba persuadido de que en esa región la cumbia era más sentida. Así es fácil comprender el nombre de su primer disco que se llamó Homenaje a Colombia. Imagínate qué padre. Fue publicado en el 2001 con 11 canciones y contó con el apoyo del músico y gran cantante argentino Pablo Lescano. ¿De? No más gratis. Exactamente. Jimmy compuso los temas, pero fue Pablo el encargado de los arreglos y la producción del álbum. De hecho, la idea que tenía Jimmy era... Eh, hacer duetos o darle las canciones a Pablo para que él las interpretara y Pablo le dijo nah, yo creo que este tipo, estas canciones no este tipo, estas canciones que tú hiciste solamente tú las puedes interpretar con ese gran sentimiento así que lo convenció y comenzó ahí toda la trayectoria una cosa chistosa es eh, un, uno de sus discos que eh, tuvo este tuvo 13 canciones y él le nombró su majestad Entonces la gente se preguntaba que su majestad, que ¿de quién estaba hablando? Y pues, ¿de quién crees que era? ¿De quién? Pues de la cumbia. Claro. Su majestad, la cumbia. Así que... Fíjate, la cumbia siempre un goneada, pero siempre sale a flote. <risa> sí, Ajá. de hecho sí. Eh, mucha gente que sigue denostando la cumbia, pero escuchan dos, tres acordes y el piecito ya les anda Ajá. bailando, ¿no? Entonces ahorita me hiciste acordar del chopo. Bueno el Chopo fue los que no lo conocen ahorita se pone en, en la estación Benavista donde está el, el tren pero se llama el Chopo porque ellos iniciaron en, en el museo del Chopo que es un museo es una estructura metálica que lo arman así como un como un Lego. Y está en Santa María. Hermoso. En Santa María de la Ribera. Y con un color azul verde, no sé cuál definir, muy bonito. Y, y sí parece un lego grandote si te fijas, está armado así como es pues, de metal y ahí a unas cuadras también está el, el kiosco marisco de Santa María de sí, la Ribera. que también es como una especie de lego grandote. Entonces de ahí de este me los echaron de ahí del Museo Universitario del Chopo Y ya se fueron a donde estaban ahorita. ¿Pero están donde? ¿Dentro del Chopo? No, afuera. O, o afuera. Ah, okay Pues pero, es que realmente es un espacio muy pequeño. Pero ahí inició una de calle hecho. muy recta. Y ¿no? también fíjate, qué curioso. Aquí es muy famoso el laboratorio, es el Chopo. Sí. Y no, pues de ahí viene. Ah, mira. Porque había un laboratorio enfrente que se llamaba el Chopo. Ah, y pues, ahí después se extendió por todos lados. Toda una cadena. Exactamente. Que a veces es también caro, pero bueno. Sí, por cierto, cuando vayan a México, vayan, vayan a Santa María de la Ribera. Ah, está bien sí. padre el lugar y este pueden comer o desayunar muy... Muy rico y no es caro, la verdad. La verdad, no. ¿Y cómo se llama nuestro amigo de ahí? ¿De Santa María del Rivera? Ajá, donde fuimos a desayunar. ¿A Juan? Eh... ¿Sí, el chino Juan? ¿Sí? Apúrate, chino Juan. Que parece que no, pero sí es, ¿Es chino. chino. Y hablar? atienden de maravilla, sí. todo delicioso. Tienen tus paquetes con huevitos, chilaquiles este tecito cuando vayamos Ay, le rico. cantamos esa pura de chino Juan <risa> que a la fin la llaman ya pero bueno mientras maestro te voy a poner otra canción porque hay mucho que platicar pero mucho por escuchar también la siguiente canción se llama Batunguera uh -huh. me gustó y le mando saludos al aire sale Komponero. La baila guaracha, la cumbia la rumba, y se siente una diosa, alguna batunga, no le asustan los ritmos, la baila guaracha, la cumbia la rumba, y se siente una diosa, alguna la batunguera, batunguera, al ritmo de tus caderas, aplaudida por tu gente, vainara. Llega la mañana El sol se despierta Y siguen bailando No termina la fiesta Llega la mañana El sol se despierta Y siguen bailando Fiesta. No le asustan los ritmos la baila guaracha, la cumbia, la rumba y se siente una diosa al sonar de batunga. No le asustan los ritmos la baila guaracha, la cumbia, la rumba y se siente una diosa al sonar de batunga. Batunguera, batunguera al ritmo de tus caderas aplaudida por tu gente.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 Aplaudida por tu gente, bailarás la noche entera.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 ¿Qué tal, maestro? Muy bien. ¿Sí o no? Sí. ¿A poco no se siente así como que entra por el cuerpo esa musiquita? Me trata el güiro. Ah, mira, el día de hoy... Guacharaca. <risa> el día de hoy yo puse un, un meme que dice, ¿Por qué finges tocar un instrumento invisible cuando suena una cumbia? Y la imagen es del Guasón, es el actor, eh, el más reciente. Ay, ayúdame con el nombre. Ajá. Y me no, encanta porque Joaquín Phoenix. Joaquín, Joaquín Phoenix. Y me encanta, él está respondiendo y dice, no lo entenderías. De verdad, eh, cuando te gusta algún tipo de música tanto y escuchas, tú agarras mentalmente tu instrumento favorito y comienzas a acompañar al grupo a tocarlo. Y eso es una maravillosa sensación. Hay quien se rió de mi meme, pero bueno no importa, <risa> yo lo siento de igual manera oye eh, déjame te digo un, un dato muy rápido fíjate, muy interesante en el 2007 Jimmy Sucombo fue nominado al más importante galardón de la industria musical argentina ese año fue postulado a los premios Carlos Gardel como el mejor artista tropical cuarteto revelación por una canción que se llama Ron y Vela Y ese tema pertenece a un disco de él, homónimo, y que fue publicado en el 2005. O sea que ya lo han tomado en cuenta para sí. cosas interesantes, ¿no? Como te decía hace ratito, su inspiración era Colombia, un país que nunca había visitado. Tú decías que ¿por qué? Si estaba bien cerquita, ¿no? Yo, pues o sea, no a lo mejor problema, no, no le alcanzaba la lana, Ay, maestro. que sí, lo que, que ser bien macana. <ríe> no sé. ¿No está cerquita de aquí, maestro? ¿Como para ir? ¿Colombia? Ajá. No, pero ahí les queda son, son fronteras. <ríe> sí, ya sé, ya sé. Dice, su sueño era conocerlo, quería hacerlo antes de irse de este mundo, así que se lo confesó a su esposa y un primer viaje fue posible en el año 2012. Se presentó con su banda en Medellín. En las noches, en la capital, iba con su compañera y su hijo al popular Parque Lleras, y cantaban hasta el amanecer, imagínate nomás, pues yo podría cantar, no sé si a la gente le agrade, pero me puedo llevar mi güiro, y en una de esas me dan una moneda, <ríe> no sé. Fíjate, una clásica que es Ronnie Velas, que ahí hablas también, Ese es original de un músico colombiano, de Morgan Blanco, uh -huh. y todos, la verdad es un clásico porque todos la interpretan de distinta manera, pero generalmente bien, ¿no? Uh -huh. Luis Ornelas la... Ah, de padre. forma maravillosa Y trabaja muy bien, con, ellos tienen sus guacharaqueros que la verdad se discuten Sí, y también unos que tiene maravillosos es eh, este chico que anda en México eh, Jason Jason Landero sí, O oh, sea, mis respetos, su guacharaquero su es tremendo Yo lo estuve viendo y casi lloro, de que creo que nunca ¿Qué? me va a salir eso ¿Llora? <risa> la verdad es que muy, muy bien, pero bueno Sigamos. Eh, decíamos que el padre de Jimmy fue un músico brasileño, su mamá era uruguaya, fíjate, o sea, una combinación bien sabrosa y él salió negrito, negrito, porque su piel es bastante morena. Eh, su esposa se llama Marina Sánchez, eh, que decíamos que desde un principio es su corista, y su hijo, el que se integró ya siendo más grande, también él se llama Franco. Eh, es una agrupación completamente familiar. Eh, antes de que Jimmy debutara aquí, pasó tres décadas, decíamos, como DJ en la industria de la música tropical. Fueron 25 años como DJ en Tropitango y decíamos que es una famosa discoteca que está al norte de Buenos Aires conocida entonces como la Catedral de la cumbia sí pues ahí hay, hay unos conciertos muy padres de muchos artistas entre uh -huh. ellos yo me tocó ver uno de de Luis Ornelas en el tropitango uh -huh. oh es, y es maravilloso sí. y la gente lo recibe también de forma espectacular sí. así hace es, falta algo así no pero bueno pues dicen que lo están construyendo no no no, no pero ese es un centro de espectáculos Ah, ok. No es para esto, no, no. ¿No? hace falta, no, o sea, como, ya, ya quisimos algo como el Ilvana, ¿no? Uy, sí. Bueno, tenemos el Foro Independencia, ¿no se puede comparar? No, porque ellos se enfocan más que nada al rock. Ah, ok. Y, ¿Y eh, entonces, eh, a, eh, allá eh, el tropitango es pura cumbia, puro tropical. Eh, sí, más bien, sí, sí se va oh, por okay, ese genial. lado. Y aquí, el, no sé, el 95% en el Foro Independencia es, es rock. Uh -huh. ...y en el Elvana es el 95% música tropical... Uh -huh. ...desde cumbia... De ...salsa... ...y también hay eventos como de Sky... ...y todo ese rollo, pero casi la mayoría... ...es música es para bailar... Uh -huh. ...y unas Oye, pues, buenas chelas, todo ese rollo... ...y aquí no, la verdad no... ...pues hay que platicarlo con... ...con Beto Condena... ...sería bueno... ...digo porque él también está dentro del, mus, del mundo de la música... Y tiene ahí sus contactos, estaría muy padre que de verdad hubiera... Eh, Un sí, sí, sí, así como el fin de semana anterior que fuimos al desca, digo, de repente hay lugares que podrían estar llenos, creo yo, de de gente a la que le gusta la cumbia ¿no? Sí, con, con chelita y botana y todo ese rollo y que puede estar mezclado de todo, pues, uh -huh. al fin cumbia sí. oye por cierto parece que pronto viene eh, La Diabla, otra vez no me han dado fecha pero sería muy bueno volver a verlos que es un tipo de música de cumbia quizá no bailable para unas fiestas, pero qué bárbaro te pones unos bailadones cuando sí. los escuchas a poco no, terminas todo cansadito pero bueno Una cancioncita más, maestro, y a no ver. estamos hablando de la de Leon. Ay, siempre <risa> sale. Ok. La siguiente canción se llama Explícale. Y ya, ya perdí mi pluma. Vamos a bailar, maestro. Pues lo explicamos. Para toda mi gente con todo el sabor de Colombia y mi moreno Madrid. olvidar y al fin yo pude calmar mi dolor, mi dolor, mi dolor, que suene, que suene, que suene mi timbaco.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 ¿Qué tal, maestro? ¿Vamos bien o nos regresamos? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Sí. Oye, pues nos vamos a ir rapidito porque yo quiero llegar a la última canción que traje porque te voy a, a platicar algo este, sobre esa canción. Bueno, nada más te voy a mencionar un, un tema sobre eso, pero quiero que ahora escuche, escuchemos una canción que se llama El... Ay, ahorita que venga Juanito, una canción... <risa> desapareció. Fue al inframundo. No es cierto, pero desapareció de la nada. <risa> Ay qué risa, me asusté. Sí, estoy, no estoy. Oye, bueno, vamos a aprovechar lo que Juanito regresa. Le vamos a mandar saludos a Laura, a la patrona, ah, porque nos invitó el domingo. El domingo nos invitó a su, a su fiesta de cumpleaños y la pasamos genial. Eh, ¿Con los firmes reales? Con los firmes, exactamente. Y Eh, tocó tropicalia yeah, y por fin no mi sabíamos. sueño por fin mi sueño se hizo realidad bailé a media calle y bueno no bailé intenté se bailar en la calle eh, a media calle de gavilán de chuntaro ya sabes que Mike siempre dice pues vamos a echarnos las rodillas verdad uh -huh. pero lo que él no sabe es que para que las rodillas no te duelan pues hay que trabajar El cuádricep. El cuádricep, entonces... Sí, pues, se piensa que dice que el Espíritu Santo le o no. <risa> que, en eso Estamos temerosos por la lluvia, porque momentos antes que hay un tormentón. Hecho, estaban cayendo unas gotitas, pero no, eso no nos detuvo. La verdad no, la pasamos genial, comimos palomitas, comimos gelatina, comimos... ¡Ay, un elote delicioso! ¡Ay, se me olvidó preguntarle que dónde compraron su... ¿Cómo se llama? El chingaje ese que va no, arriba. ¿cómo se llama? Eh, que es chilito, pero que nomás le da sabor. Ah, mira, se me hizo la boca, estaba delicioso. Es que Arturo Mesa le dice chingaje a eso, pero ah. se, me, se me quedó. Ok, bueno, pues eh, de verdad muchísimas gracias por habernos permitido compartir esta celebración de tu cumpleaños, muchísimas gracias. Esperemos que sea la primera de muchas. Y ahora sí, vamos a escuchar, ya nos regresaron a Juanito, vamos a escuchar El Rey de la Cumbia producido. <risa> Algo así. <risa> Juanito, no desaparezca sin avisarme, asusté. <risa> ¿Y qué pasó? Se desmayó. <risa> yo me lo catafixiaron. Ya, ya, ya. <risa> el... Para los negros de la esquina, yo le traigo este cumbión, para que bailen y que gocen al compás de mi acordeón. Que suene la trompeta. En estos momentos estamos cantando, en estos momentos estamos gozando. en el maestro. Muy Ten bien. el chisme caliente y gordo. Sí, está bueno. Mira, ya uh, por último antes de irnos ya a escuchar la más música, te digo que algunos consideran a Jimmy y su combo negro que son ellos pioneros. A Jimmy lo ven como uno de los precursores de la música tropical en la zona norte del Gran Buenos Aires. Otros han llegado a calificarlo como un apóstol de la cumbia colombiana en ese circuito, mm. en ese mundo. sí Al parecer ha llegado a decir que la cumbia lo salvó. A través de este ritmo colombiano, un negro argentino y de piel oscura encontró su lugar en el mundo. Así que hay que disfrutarlo. ¿Te parece? Pues vamos a escuchar una más que se llama La cumbia empezó a sonar. Que esa me, me trajo como al domingo que empezó a sonar la cumbia y paradero de gente a bailar. Así que vamos. ¡Cántese se bajo La cumbia, la cumbia, la cumbia empezó a sonar Maestro, hoy está buenísima la plática, sí. ¿cómo no hicimos en vivo, caramba? Perdón que hoy no hicimos en, en vivo por Facebook, pero es que luego cuando estamos nomás el maestro y yo, pues así como, nomás lo platicamos aquí con Juanito y nos aventamos unos buenos <risa> chistes. Pero bueno, vamos a agradecer nuevamente a todos los que nos prestaron sus oídos. Dense la oportunidad de buscar a Jimmy y su combo negro. Obviamente lo que les trajimos hoy es algo muy pequeño de toda la, la música que él tiene. Pero es muy bueno para bailar. Bailala como, como tú quieras, como te siente el cuerpo, como tú vibres cuando estás bailando. Así báilalo hemos dicho muchas veces que a veces la gente que está sentada en las fiestas, en la calle, en este caso yo vengo realizada porque el domingo bailé a media calle, la verdad es que Cerraron eso me fascinó, calles, bueno. cerramos, estamos en una reunión de calle cerrada y eso nos encantó, eh, y anduve bailando ahí, feliz la verdad, entonces a veces la gente que está sentada está admirando el valor que tú tuviste de levantarte independientemente si bailas bonito o feo ¿no? pero hay otro tipo de gente que está sentada, no tiene el valor de levantarse y nada más está criticando ay qué feo baila, ay cómo hace eso pues yo los invitaría a que primeramente den un paso hacia arriba a ver si es cierto que se atreven y otros nomás y lo tragan intenten. churros obvio, obvio Es que saben bien rico, maestro. Sí. Y con chilito, no sabes. ¿A ¿Qué vas a la para pues, tragar churros? Obvio. No, no, no, yo como churros y bailo también. Mira, dice Pati que no sabe bailar. Pati, estás en las manos indicadas. Sí. Tú nomás di que el lunes puedes ir a clase y nosotros nos encargamos de lo demás. Ah, y sí le queda, ¿eh? Porque ah, ya vive allá para estás, los mártires. Sí, sí, hasta en cinco minutos en patín eléctrico. <risa> Pati, ya está, ya cuadramos. Pero bueno, maestro, vamos a ir a escuchar. Eh, bueno, le vamos a mandar saludos también a Juan de la pulquería, la última lucha ah, estuvimos hace, poco, hace su poquito. Ajá, sí pudimos estar presentes. Muchísimas gracias por la invitación. Estaba a reventar, pero la pasamos y muy nos bien. Nos dieron de aniversario un pulque de fruta maracuyá. de la pasión, le dicen. Ajá, maracuyá, fruta de la con pasión con mango. Con mango. Buenísimo. Muy bueno. Y ese día salí caminando derechito. Sí bueno derechita de hecho, de hecho cuando vino Víctor de ay yo lo quiero el mixólogo del pulque yo quiero que venga otra vez y que nos traiga a degustar algo sí porque puede. la verdad es que ese día estuvo ese día bueno, estuvo, estuvo maravilloso rico, pero bueno maestro tenemos que eh, despedirnos ah mira dice Juanito que es de frutas tropicales mira mm. qué tal si hablamos mal de Juan y si nos está escuchando ay qué miedo Juanito, sabes que se te quiere y mucho, ya prometo hacer ese texto que quedé contigo para tenerte nuevamente aquí en el programa. Y platicar a gusto. Y también si quieres traer una degustación, se por puede. Cierto, ¿eh? Y también lleva un músico que era bien versátil. Oh, sí, mis sí, no respetos. Verdad, no, padre. Una, sola, una persona sola persona hizo que cantáramos ahí a grito abierto. <risa> Tremendo. Así que muchísimas felicidades, Juan, por esa elección. Saludos a Silvia. Y ya saben que se les quiere un buen. Pero bueno, maestro, última <risa> canción. ¿Te suena el tema de negro soy yo? Y no estoy, no es nada personal. <risa> <risa> esa canción a ti te gusta, según yo, bueno, bueno, a mí sí me gusta muchísimo, está a cargo de Pedro de la Delio Valdés, yo decía, esa canción la he escuchado en algún lado, los dos la interpretan de forma maravillosa, los invito, váyanse a YouTube, busquen las dos versiones, y me dicen cuál les gustó más, con esa nos despedimos, gracias, señorita del staff, gracias Juanito, y nos escuchamos el, el siguiente mar. martes, gracias. así lo quiso Dios mi madre me dio la vida mi padre me dio el color por eso vivo cantando es el don que Dios me dio